Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Ta, sim, mim. Estas son las alellas del libro esclarecedor, el Corán. Puede que te consumas de pesar, oh Muhammad, porque los habitantes de la Meca no creen. Si quisiéramos les enviaríamos un milagro del cielo que los obligaría a doblegarse ante la verdad con su misión. Mas cada vez que les llega una nueva revelación del clemente, se apartan de ella. Ciertamente, han negado la verdad. Y recibirán noticias de aquello de lo que se burlaban. El castigo de Allah, el cual se abatirá sobre ellos. ¿Acaso no ven cómo hacemos que crezcan en la tierra, todo tipo de nobles especies en verdad en ello tienen una prueba del poder de allah pero la mayoría de los hombres no cree y ciertamente tu señor oh muhammad es el poderoso y el misericordioso y recuerda cuando tu señor llamó a moises y le dijo ve al pueblo injusto al pueblo del faraón es que no van a temer a Allah Moisés dijo Señor en verdad temo que me desmientan y temo que mi pecho se oprima si me desmienten y que no pueda expresarme con claridad envía pues a Aarón conmigo y cometí un crimen contra ellos y temo que me maten Allah respondió no te matarán vayan los dos con mis pruebas y milagros yo estaré con ustedes escuchándolo todo preséntense ante el faraón y díganle somos mensajeros del señor de toda la creación dejen que los hijos de israel vengan con nosotros el faraón dijo a moises acaso no te educamos de pequeño Y viviste entre nosotros muchos años de tu vida e hiciste lo que hiciste, matar a un egipcio, siendo desagradecido. Moisés dijo: Cometí aquel crimen cuando aún estaba extraviado, y huí de ustedes cuando tuve miedo. Mas Alá me concedió conocimiento y me hizo uno de sus mensajeros. ¿Y me reprochas ese favor? el de haberme criado de pequeño cuando tú esclavizaste a los hijos de Israel entonces el faraón dijo ¿y quién es el señor de toda la creación Moisés respondió el señor de los cielos y de la tierra y de cuanto hay entre ellos si tienen corazones creyentes y discernimiento crean pues en él El faraón dijo a quienes se hallaban a su alrededor, No oyen lo que dice. Moisés prosiguió, Él es su Señor y el Señor de sus antepasados. El faraón dijo, En verdad, este mensajero suyo que les ha sido enviado, ha perdido el juicio. Moisés prosiguió, Él es el Señor de Oriente y de Occidente y de cuánto hay entre ambos si de verdad razonan creen en él el faraón le dijo si tomas otra divinidad que no sea yo haré que te encarcelen moises replicó aun cuando te traigo una prueba evidente y el faraón dijo muéstrala si eres veraz entonces arrojó su cayado el cual se convirtió en una serpiente que parecía real luego extrajo su mano de dentro de sus vestimentas y esta apareció radiantemente blanca ante quienes la observaban entonces el faraón dijo a los dignatarios de su pueblo que estaban a su alrededor ciertamente es un brujo instruido que pretende expulsarlos de su tierra con su brujería ¿Qué recomiendan hacer? Dijeron: Aplacen su decisión sobre ellos por un tiempo y envíen mensajeros por las ciudades para que reúnan a todos los brujos instruidos que encuentren y comparezcan ante ti. Y todos los brujos fueron reunidos en el día fijado para competir con su brujería contra Moisés. Y se dijo a la gente: No se congregaron para presenciarlo, Así podremos seguir a los brujos si resultan ellos los vencedores. Y cuando los brujos llegaron, preguntaron al faraón: ¿Recibiremos alguna recompensa si somos nosotros los vencedores? El faraón contestó: Sí, y serán de mis allegados. Moisés les dijo: Arrojen lo que tengan que arrojar. Entonces arrojaron sus cuerdas y sus cayados y dijeron Por el poder del faraón seremos nosotros los vencedores. Y cuando Moisés arrojó su cayado, este devoró la falsedad que los brujos habían producido. Entonces los brujos cayeron postrados y dijeron Creemos en el Señor de toda la creación. En el Señor de Moisés y de Aarón. El faraón dijo: ¿Creen en Moisés antes de concederles el yo permiso? Seguro que él es su maestro, quien les ha enseñado la brujería. Pronto sabrán lo que les espera. Amputaré sus manos y pies contrarios, y después los clavaré en un madero a todos. Respondieron: No nos importa lo que puedan hacernos pues ciertamente retornaremos a nuestro señor en la otra vida esperamos con anhelo que nuestro señor perdone nuestros pecados al ser los primeros en creer de nuestro pueblo luego revelamos a moises parte con mis siervos durante la noche serán perseguidos con toda seguridad Entonces el faraón mandó mensajeros suyos a todas las ciudades de su territorio para reunir a sus tropas. Les dijo: Ellos no son más que un reducido grupo, pero realmente nos han enfurecido, y nosotros somos una tropa numerosa, bien dispuesta y preparada. Por ello, los expulsamos de sus jardines y manantiales y los despojamos de sus tesoros y de su noble posición. Así fue. E hicimos que los hijos de Israel heredaran todo aquello tras la muerte del faraón y de su pueblo. Y el faraón y su ejército los siguieron al amanecer. Y cuando ambas partes se divisaron, los seguidores de Moisés dijeron: Nos alcanzarán con toda seguridad. Moisés dijo: No lo harán. Mi Señor está conmigo y me guiará. E inspiramos a Moisés golpear el mar con su cayado, y este se abrió, y cada parte se alzó como una enorme montaña. Luego hicimos que los otros, el faraón y su ejército, se acercaran. Y salvamos a Moisés y a todos los que estaban con él y augamos a los demás ciertamente en lo que te hemos contado hay una lección pero la mayoría de los hombres no cree y tu señor es en verdad el poderoso y el misericordioso y cuéntales oh muhammad la historia de abram cuando preguntó a su padre y a su pueblo qué es lo que adoran dijeron Adoramos ídolos y estamos entregados a su culto. Abraham les preguntó ¿Los escuchan cuando ustedes los invocan o tienen poder para beneficiarlos o perjudicarlos? Respondieron No, pero nuestros antepasados hacían lo mismo. Abraham les dijo No han reparado en lo que adoran y adoraban sus antepasados pues son enemigos míos y no adoro salvo al Señor de toda la creación quien me creó y me guía y me da de comer y de beber y me cura cuando enfermo y hará que muera y resucite y quien espero con anhelo que perdone mis faltas el día del juicio final y abraham rogó a dadisiendo Señor, concédeme sabiduría e inclúyeme entre los rectos y virtuosos. Y haz que las generaciones venideras hablen bien de mí, y haz que esté entre quienes hereden el jardín de las delicias. Y perdona a mi padre, en verdad está extraviado, y no me humilles el día en que los hombres resucitarán, día en que de nada servirán los bienes y los hijos. Solo servirá presentarse ante Allah con un corazón limpio de incredulidad. Ese día, el paraíso se aproximará a los piadosos, y el infierno aparecerá ante los extraviados, y se les dirá a los idólatras, ¿Dónde está aquello que adoraban fuera de Allah? ¿Acaso pueden ayudarlos o ayudarse a sí mismos? Y los ídolos que adoraban, ¿Dónde está aquello que adoraban fuera de Allah? serán arrojados en él unos encima de otros junto con los extraviados así como iblis y todas sus huestes allí discutirán quienes cayeron en el extravío y dirán por allá que estábamos muy extraviados al equipararlo a ustedes ídolos con el señor de toda la creación y adorarlos quienes nos extraviaron Fueron los perversos que negaban la verdad. No tendremos hoy intercesores, ni amigos íntimos que nos ayuden. Ojalá tuviésemos otra oportunidad y regresásemos a la vida mundanal. Entonces seríamos creyentes. Ciertamente, en lo que te hemos contado, hay una lección. Pero la mayoría de los hombres no cree. Y tu Señor cree es en verdad el poderoso y el misericordioso el pueblo del profeta noé negó a los mensajeros de allah su hermano noé les dijo no temerán a allah yo soy un fiel mensajero enviado a ustedes teman a allah y obedézcanme no les pido una remuneración por transmitirles el mensaje el señor de toda la creación es quien me recompensará por ello teman a la y obedézcanme dijeron creeremos en ti cuando te siguen los más despreciables noé dijo yo no sé lo que solían hacer ni me corresponde saberlo mi señor es quien los juzgará si fuesen conscientes de ello no dirían lo que han dicho sobre ellos y no voy a echar de mi lado a los creyentes no soy más que un claro amonestador le dijeron si no dejas de decirnos esas cosas noé te la pidaremos entonces noé invocó a Dios diciendo señor mi pueblo me desmiente juzga entre nosotros y sálvame junto con los creyentes que me siguen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 y erigen fortalezas inaccesibles como si nunca fueran a perecer y cuando castigan lo hacen con tiranía temed a alá y obedézcanme teman a quien les ha concedido todas las buenas cosas que ustedes bien saben les ha concedido ganados e hijos jardines y manantiales en verdad temo para ustedes el castigo de un día terrible dijeron no importa si nos exhortas o no esto que nosotros seguimos es el modo de vida de nuestros antepasados y sus costumbres y no seremos castigados y desmintieron a su mensajero y los destruimos ciertamente en lo que hemos contado hay una lección pero la mayoría de los hombres no cree y tu señor es en verdad el poderoso y el misericordioso el pueblo de samud desmintió a los mensajeros de alá su hermano salej les dijo no temerán a alá yo soy un fiel mensajero enviado a ustedes teman a alá y obedézcanme No les pido una remuneración por transmitirles el mensaje. El Señor de toda la creación es quien me recompensará por ello. Piensan que a Allah los dejará para siempre en medio de las gracias que tienen y que estarán a salvo de su castigo, entre jardines y manantiales, entre cultivos y palmeras de tiernos frutos, y esculpen casas en las montañas con mucha habilidad, Teman a Allah y obedezcanme. Y no obedezcan las órdenes de quienes exceden e invitan a los demás a la idolatría. Esos que siembran la corrupción en la tierra y no la mejoran. Dijeron, Ciertamente, tú no eres más que un embrujado. No eres sino un ser humano como nosotros. Muéstranos un milagro si eres de los veraces salej les dijo aquí tienen esta camella como prueba de mi veracidad ella tiene un día asignado para beber y ustedes otro no le hagan ningún daño o se abatirá sobre ustedes el castigo de un día terrible mas la mataron y después se arrepintieron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 y dejan a quienes su señor ha creado como esposas para ustedes. Ciertamente son un pueblo transgresor, le dijeron. Si no dejas de decirnos esas cosas, Lot te expulsaremos. Lot replicó: En verdad, detesto lo que hacen. E invocó a ella diciendo: Señor, sálvame a mí y a mi familia de lo que hacen, y lo salvamos junto con su familia. Salvo a una anciana, su esposa, que fue de quienes recibieron el castigo, y después destruimos a los demás. E hicimos que cayera sobre ellos una lluvia de piedras. ¡Qué lluvia tan terrible para quienes fueron advertidos! Ciertamente,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 Teman a Allah y obedézcanme. No les pido una remuneración por transmitirles el mensaje. El Señor de toda la creación es quien me recompensará por ello. Den la medida justa cuando comercien, y no causen pérdidas a los demás haciendo trampas, y pecen con equidad, con una balanza exacta. No estafen a la gente y no les pido una remuneración dándoles menos de lo que les corresponde ni siemben la corrupción en la tierra y teman a quien los creó a ustedes y a las generaciones que los precedieron dijeron en verdad estás embrujado no eres más que un ser humano como nosotros y creemos que eres un mentiroso haz que se desplome un pedazo de cielo sobre nosotros si eres de los veraces Sohaib dijo: Mi señor, es quien mejor sabe lo que hacen. Y desmintieron al mensajero, y se abatió sobre ellos el castigo del día de la sombra. En verdad, fue un castigo terrible. Ciertamente, en lo que hemos contado hay una lección, pero la mayoría de los hombres no cree. Y tu señor es en verdad el poderoso y el misericordioso y ciertamente el corán es una revelación del señor de toda la creación transmitida por el fiel ángel gabriel directamente a tu corazón oh muhammad para que seas un amonestador en pura lengua árabe y el corán y su revelación al profeta muhammad Está mencionado en las escrituras de comunidades anteriores, la Torá y el Evangelio. ¿Acaso no les sirve de prueba a los habitantes de la Meca que los hijos de Israel tuvieran conocimiento de él? Y si lo hubiéramos revelado a algún extranjero que no fuera árabe y este le hubiera recitado sus alellas, tampoco habrían creído en él. Así es como hemos introducido la incredulidad y el rechazo hacia el Corán en los corazones de los perversos. No creerán en él hasta que vean el doloroso castigo y este se abata sobre ellos por sorpresa, sin que se den cuenta. Entonces dirán: No se nos concederá un plazo de tiempo para que podamos creer. ¿Acaso no querían apresurar nuestro castigo? Dime, oh Muhammad, aunque les concediésemos unos años más y después les sobreviniera el castigo prometido, ¿de qué les serviría lo que hubiesen disfrutado? Y todas las ciudades que destruimos habían recibido la llegada de mensajeros amonestadores que exhortaban a sus habitantes y no fuimos injustos al destruirlas. Y no son los demonios quienes han hecho descender el Corán, pues ni les corresponde hacerlo, ni tienen poder para ello. Y no se les permite escuchar nada del Corán en el cielo, ni lo que dicen los ángeles. No invoques a ninguna otra divinidad fuera de Allah, oh Muhammad, o estarás entre los castigados. Y advierte primero a tus familiares más cercanos y sé humilde y afable con quienes te siguen de entre los creyentes y si te desobedecen diles no tengo nada que ver con lo que hacen y encómiendate al poderoso y misericordioso quien te observa cuando te levantas para rezar solo y cuando rezas con quienes se postran contigo rezando en congregación ciertamente Él es el oyente de todas las cosas. El sabio. ¿Quieren que les diga sobre quién descienden los demonios? Descienden sobre todo mentiroso pecador. Los demonios intentan escuchar lo que se dice en el cielo. Y la mayoría de ellos son unos mentirosos que transmiten mentiras a los hombres. Y los extraviados de entre los jinn y los hombres siguen las frivolidades de los poetas. ¿Es que no ves que los poetas hablan sobre cualquier tema banal y dicen que no lo hacen? Salvo aquellos poetas que creen, actúan con rectitud, glorifican mucho a Alá en sus escritos y responden con sus poemas a las ofensas de quienes critican a los creyentes y la religión de Alá. Ya sabrán los injustos el destino que les espera